Eh, me parece que podemos ir. ¿Te parece, Daniel? Me dice que sí. Acá mi, da, mi compañero y querido Daniel Mojica. Y bueno, Rita, si te parece, vamos a un aviso y seguimos adelante con el programa. Gracias, Marcela, por decirnos derecho a elegir qué quiero ser Seguimos.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 Desde la web de Cultura en Casa del Gobierno de la Ciudad, este fin de semana tenemos la nueva edición de Tango Buenos Aires, que se realizará hasta el domingo y presentará una grilla reuniendo a figuras como Amelita Baltar, José Colangelo, Franco Luciani y Juan Carlos Copes, entre otros. El encuentro se podrá ver desde la web de buenosaires.gov.ar barra tango.vea y en las redes sociales de Festival de la ciudad y también vuelve otro clásico de tango bea las clases de baile gratuitas abiertas y para todos los niveles este sábado y domingo a partir de las 17.30 horas disfruta todas las clases desde el canal de youtube y en la página de facebook de festivales de la ciudad También Tango Bea cerrará cada uno de los días del festival invitando a bailar desde casa en las milongas virtuales que contarán todas las noches con un DJ invitado. Esto es a través de la plataforma Zoom y con la musicalización de un DJ tanguero diferente cada noche a las 22 horas. Podés disfrutar de las milongas virtuales de Tango Bea Las milongas van a ser con cupos limitados, no te quedes afuera. Para consultar tango.ba@buenosaires.gob.ar. Él dijo que los juguetes son de niño, nena. Y vamos a vivir juntos juntos hay que jugar Los juguetes son de nena, nena Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar Son tan poquitos colores, el celeste y rosa Y tenemos un arcoíris de color libertad Aprender a cuidar Porque cuando sea grande Quiero ser un buen papá No necesito pistolas ni casco de militar Porque jugar a la guerra Si yo prefiero abrazar Quien dijo que los juguetes Son veneno nena Pozuitos colores, el celeste y rosa un arco iris de color libertad Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar Y grandes que nos ayuden a sentirnos a la paz Nenas y nenas felices jugando de igual a igual Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. que dijo que los juguetes son medio de del nada Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Mirremos un arco iris de color libertad. que dijo que los juguetes? Si vamos a vivir juntos, un pesai que jugar. Si vamos a vivir juntos, un tesai que jugar, un tesai que jugar, un tesai que, que jugar. Y en el libro Niñez Trans de Valeria Paván, Gabriela Mancilla relata que cuando una persona tiene la oportunidad de pedir un deseo, por su mente suelen pasar muchas cosas, ¿no? Hay quienes desean amor, desean salud o quien desea dinero y felicidad eterna. Pero son pocos los que desean poder existir sin dañar a nadie. Son pocos los que desean ser iguales a los demás o por lo menos parecerse o que la diferencia no se note tanto. Hay quienes nunca ven realizado su sueño y hay quienes exponen su propia vida con tal de cumplirlo sin pensar en lo que sucederá. Hay quienes lo pierden todo por correr tras sus sentimientos e intentan ser felices con lo, con lo poquito que tienen. Muchos hacen cambios radicales en su aspecto físico para que concuerden un poco con la percepción que tienen de sí mismos. Hay quienes desean ser uno más. Y me pongo a pensar, me pongo a pensar que duro es convivir con un cuerpo que te marca como diferente, deseando lo imposible esperando un cambio, un milagro a veces. Se necesita valor y agallas, y un sentimiento firme para hacer valer lo que uno desea. Bueno, nos decía Marcela desde, desde Chipolete y hermosa melodía que mira la diversidad. ¿Y cómo se llama, Dani? El tema se llama Juntes hay que jugar. De de, exactamente, de Canticuénticos, Marcela dice desarmar la mirada y cultura homogeneizante y, y, y también en relación a esto que trae Marcela, esto que trae Florencia, eh, la música, las artes, la pintura, la literatura está acompañando esta deconstrucción. Totalmente y todo lo que nos hemos perdido los de mi generación de poder eh, disfrutar más libremente de los juegos sin tantos preconceptos y sin tantas limitaciones que han construido esta sociedad que tenemos en que divide de un lado y del otro. Bueno, por suerte estos tiempos están llegando, por suerte la radio acompaña con tantos otros temas que tienen que ver con, con esta deconstrucción en lo que hace a la identidad de género y en lo que hace a tantas otras... Eh, cuestiones y, y retomo esto que de spot publicitario que tiene la radiográfica que dice escucha, escucha medios populares eh, apagar un poquito la televisión y eh, ponete el barbijo para cuidarte pero esta vez en las orejas dice la fuerza de los prejuicios Marcela de una sociedad que estaba muerta y que empezó a renacer, tenemos más audios de Florencia, no Rita así que los ponemos Y pienso, ¿no? Quien desea algo distinto lo excluyen instantáneamente y pasan a ser invisibles porque es más fácil no ver que involucrarse y reconocer al otro tal cual es. Y me hago la pregunta y pienso, ¿acaso una persona que discrimina no es diferente a la que acepta? ¿Qué le hace creer que tiene razón? Entre esos pocos... Que desean algo diferente, se encuentran niños, niñas, niñes, que tal vez su deseo es ser niña habiendo nacido varón, o es ser varón habiendo nacido niña. Solo pueden contigo. llegado a tiempo, han pasado muchos años pero hemos llegado a tiempo para poner y visibilizar estos temas eh, dice Marcela que los genitales no definen la identidad y que además no, eh, eh, no somos quienes para cuestionar cómo cada uno se siente, ¿no? Después vamos a escuchar por allí algunas voces. Eh, de muchos protagonistas De nuestro programa Porque también dentro de nuestro equipo Está Juan Esteban Rodríguez Su hermana eh, Sofía Está Agustina Bueno, por suerte tenemos voces Que se van sumando en, en este tema eh, Que tiene que ver con La inclusión y con la igualdad Y, y bueno Y va creciendo La familia de Tejiendo Redes Dentro de Radiográfica ¿no? Creo que tenemos un audio más de Florencia, ¿no, Dani? Así es. Y me pongo a pensar en estas infancias trans, cuánto cuánto uno como adulto a veces tiene que aprender, ¿no? Y, y pienso en que está bien desear, soñar, intentarlo, que no haya nada que, que los pueda detener, que estén dispuestos a luchar. Uno puede ser lo que quiere y puede lograr lo que desea con la fuerza que le da su corazón. No hay error, no hay equivocación si el sentimiento es puro y verdadero. Si de ello depende que la cara se nos ilumine y que nuestra vida sea común a la de los demás. Siempre va a haber un alma que, que entienda, que acompañe, que seque las lágrimas cuando todo se torne gris. Lo importante sería que fuera... Nuestra de sangre, la que nos abrace, la que los abrace. Pero si no es así, si pierden familia o amigos en el camino, no mirar atrás. Los ángeles que pueden aparecer suelen valorar aún más el deseo de existir. Si te arrancan al niño... Quiero que el cuerpo trans y travesti esté en la escuela. Dijo Gabriela Mancilla el 15 de septiembre del 2019 en una nota de Mariana Carvajal en Página 12 reclamando la actualización de los contenidos de la educación sexual integral para que se incluya la transgeneridad. Gabriela es la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener a los 6 años su DNI con identidad femenina autopercibida. Fue en el año 2013 y su historia dio la vuelta al mundo. Aprender a escuchar, nos dice Marcela desde Chipoletti, Y yo digo, sí, aprender a escuchar y además eh, también cambiar nuestra manera de escuchar. Aprender a escuchar iría de la mano de aprender a mirar. Y en la medida en que todo... Eh, esté acompañado por una escucha sensible, por una mirada sensible también, es habilitar espacios, ¿no? Habilitar desde lo social, desde lo, desde lo personal, habilitar estos espacios y posibilitarlos para que se puedan desarrollar. Exactamente, y es nada más ni nada menos que darle lugar al otro. Percibir al otro tal cual el otro es. Eh, ...y tal el otro se define, ¿no es cierto? Y de construirnos en relación a la alteridad... ...esa escucha que dice Marcela y que está agregándonos aquí... ...esa escucha que es amorosa, que es... Eh, ...sí, que es una escucha amorosa y que es una escucha... ...donde se humanizan los espacios, ¿no? En esto que, que, que también traía eh, riquísima la intervención de Florencia Hoy Profunda... Este es un tema que va a dar para otros programas porque tenemos mucho para pensar y pensarnos, ¿no? Esto de humanizar los espacios, cada una de las palabras que nos trae Marcela nos invitan a pensar eh, lo importante que es eh, también pensarnos en estas nuevas eh, deconstrucciones. Así es, y creo que también este tiempo de pandemia que nos está atravesando nos permite mirarnos de otra manera y darnos cuenta de que el mundo que teníamos hasta aquí no era el más saludable y el planeta mismo nos lo hizo saber bueno, hemos eh, terminado con un tema tan lindo que ha traído eh, la columna de eh, Florencia Sisi sí, sí, pero continúa así que no se vayan porque enseguida viene una tanda de radiográfica no te